Sí, adelante Mauro. Preciso en cuanto al diagnóstico y la herencia recibida, me parece que falta aceitar cómo, cuáles van a ser los mecanismos del diálogo para buscar los consensos. Eh, hasta ahora los consensos se han dado en la Cámara de Diputados en, en más de 70 leyes que hemos sacado este año. Y yo creo que la Argentina tiene que avanzar en políticas de Estado y ver cuáles son los mecanismos en los grandes temas. Eh, ¿Cuál va a ser educación? ¿Cuál va a ser en obras públicas? ¿Qué vamos a hacer con ferrocarriles? ¿Qué vamos a hacer con nuestros ríos? ¿Si vamos a seguir la anarquía que tenemos? Así que yo creo que este, el, el diagnóstico fue adecuado, y si uno dice qué faltó, bueno, cuáles son los mecanismos del, del, del consenso para que la Argentina salga de esta situación. Él habló en un momento de que Argentina está creciendo. Eh, ¿Usted lo ve así? Yo creo que el 2017 la Argentina va a crecer un poquitito. No creo que, que haya este, una situación que permita eh, crecimiento a tasas chinas, porque no, no, no está tirando en tanden el consumo interno, el mercado interno y las exportaciones. Y todo esto me parece que tenemos que agregar eh, el contexto internacional. Nosotros los argentinos tenemos la costumbre de mirar solamente la situación de la Argentina y tenemos un contexto internacional muy complejo. Yo diría, se están viviendo una época a lo mejor similar a la que se vivió entre 1920 y 1938, con, con un renacer de los nacionalismos, con un renacer del de, racismo, eh, con un cerrarse de las naciones. Eh, bueno, uno cre, creía que el nazismo y el fascismo formaban parte de la del pasado y, y es, es posible que regresen. Entonces creo que la Argentina tiene que, en, en una crisis interna y en una crisis internacional, buscar los consensos internos para poder salir adelante y los consensos regionales. Me parece que eh, el Mercosur, que digamos si se quiere un diseño de, de Alfonsín y, y, y Brasil en su momento, eh, hay que volverlo a poner... En, en, en escena, me parece que ese tema, el contexto internacional también estuvo un poco ausente en el discurso del presidente. ¿Cómo de un año de, de, de gestión? ¿Cómo ve el rol que ha tenido la UFR? Pero nosotros no integramos este gobierno, nosotros eh, Cambiemos fue una coalición electoral y es una coalición parlamentaria, y yo creo que eso ha sido un error, yo creo que Cambiemos debió haber sido una, una coalición de gobierno. Eh, una coalición de gobierno que desde mi punto de vista debió haber sido más amplia, en su momento yo adhería a una, a una coalición amplia, perdimos en Gualeguaychú, somos orgánicos, respetamos lo que se decidió en Gualeguaychú, le hubiera dado mayoría parlamentaria al gobierno, que pudo haber sido de Cobo, de, de, de Macri o de, de Massa, y además eh, una coalición parlamentaria eh, al tener visiones diferentes hace que los errores sean mucho más acostados. Eh, digamos, eh, la diversidad en un gobierno eh, contribuye a equivocarse menos. Y yo creo que, que es, el, el desafío es convertir esta coalición eh, parlamentaria en una coalición de gobierno. Si no, va a ser muy difícil que la Argentina salga de esta situación. que discurso de, transparencia, como... de que transparencia con los casos del Correo, Avianca, bueno, que están olvidados, pero bueno, hay que sumarlos. Sí, digo, a ver, eh, la corrupción del pasado no habilita la corrupción del presente. Eh, eh, digo, por suerte, hoy tenemos una justicia mucho más activa, fiscales que imputan, fiscales que denuncian, que piden investigación. Eh, yo creo que uno de los males de la Argentina es la corrupción, la corrupción no solamente instalada en la política, la corrupción cuando hay, está instalada en la política está instalada en los empresarios. De hecho hay gente que ha sido cajero de un banco y hoy ha sido, termina siendo como Lázaro Váez, un exitoso empresario, bueno forma parte de la corrupción y creo que es una de las asignaturas pendientes que tiene la democracia, entre otras como la situación socioeconómica y la pobreza eh, de esta democracia de más de 30 años. Pero Macri también se la lleva más digo, porque siempre le sale el reflejo de hablar de lo anterior. Y no bueno, yo, yo creo que todo eso debe investigarse yo creo que se lo plantea el ministro Agual cuando fue A la, a la reunión, eh, hay conflictos de intereses en el tema de Correo, eh, como hay conflictos de intereses, porque uno dice no necesita una ley para saber si hay conflictos de intereses, si el hijo resuelve los problemas del padre, hay conflictos de intereses, eh, en, esta, en este tema deben intervenir, no es una, un concurso o una quiebra común por los conflictos de Correo, o sea que hay que sumar actores que no están determinados, por ejemplo una bicameral, eh, una bicameral eh, parlamentaria, la Auditoría General este, de la Nación. En tercer lugar, en tercer lugar eh, hay que cerrar todos los juicios. No es posible que se le cierre un acuerdo con, a Correo Argentino y que Correo Argentino demande al Estado Nacional por 2.300 millones de pesos. Yo creo que creo que ha sido este, eh, una equivocación y, y yo no comparto la decisión del acuerdo con, eh, de este acuerdo que Yo creo que todo lo que se le planteó al ministro fue recepcionado porque el presidente hizo marcha atrás, pero no es cuestión de hacer marcha atrás, es cuestión de detectar cuáles son los conflictos de intereses y eh, que actúen las personas. Porque acá hay otra cosa, yo le dije al ministro, hay que denunciar penalmente a los funcionarios kirchneristas que durante 13 años no resolvieron el problema del correo argentino y le permitieron una licuación del pasivo. El paso del tiempo jugaba a favor de quién, de la empresa. ¿Cuál es, ¿Qué pudo haber hecho el gobierno nacional? pedirle la quiebra. Y pedirle la quiebra posiblemente hubiera arrastrado a la empresa que ya no tiene bienes, que es insolvente, y a otras empresas este, de, de ese mismo grupo económico. Bueno, ahí lo ten